Oh, cuatro, tres, dos, uno, cero. Atención a petición. Se Ya empieza y programa La Otra Oreja. La Otra Oreja. Un programa musicalmente incorrecto.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 Hola, hola. Damos comienzo a este programa, el 539 de La Otra Oreja. Un programa de radio con pocas palabras y mucha música. Perfectamente. Aquí nos encontramos con la intención de emitir pocas palabras y mucha música. Nuestro mail, otrooreja.gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Estamos emitiendo desde Radio La Azotea... Eh, Con quién estamos en la operación técnica? En la operación técnica, Pablo Uso. Y en la locución. Hola abuelo. Oh, hola y vos quién sos? Yo soy Lara. No, el, el nene digo, eh, el nene. ¿Cuál es tu nombre? No, ahora cara. no. Ah, bien Río. Este, eh, bueno y en la locución decía de este programa. No. Sí, la locución Decime... después que de, cuando ella bebé, cuando claro. todavía no nací claro cuando todavía no naciste pero este quería saber quiénes eran los locutores de este programa los locutores oficiales eh, de, ¿Sabés sabes que a quién me refiero no hola Edu. Nashman hola eh, bueno perfectamente bueno en la locución está Lo digo yo, eh, Liliana Downes, no. Quique empezó Sí, eso es. Perfectamente, y Lara Bueno. Te eh, quiero, abuelo, te quiero. Sí, yo también te quiero, ¿eh? yo también. Este, bueno, eh, ¿empezamos así el programa? Dale. ¿Estás escuchando desde la otra oreja? La otra oreja intergaláctica. Bueno, Lautaro es un nombre masculino de origen mapuche, una castellanización del mapodongun, eh, diría Leftraru, eh, siendo Lef veloz, ¿no? Y Traru eh, carancho, un carancho veloz. Pero el, el origen de este nombre se debe al libertador Leftraru, protagonista de la guerra de Arauco Bueno, más tarde el nombre se fue castellanizado como Lautaro. Y estamos acá con Lautaro, eh, que no es precisamente Mapuche. Eh, ¿Tu apellido cuál es? Brotsky. Ah, o sea que sos judío. Sí, soy judío. Bien, bueno. Y, y después tenemos algunas preguntas por hacerte. Pero vamos a escuchar una versión de Solo le pido a Dios... En español por León Gieco. En hebreo también eh, por Alma Sufi y Gastón Sayed, Sí, que lo cantará en hebreo, ¿no? Español, hebreo y árabe a propósito de, de la guerra que se está librando en Palestina. Ahí estamos. Una subversión. De solo le pido a Dios Con su autor León Gieco Por la otra oreja Să ado es el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente Yo creo que nosotros hacemos estas cosas... ...porque tenemos la posibilidad de hacerlos ...y sentirnos un poquito menos impotentes... ...porque hay mucha gente que... ...un taxista, un albañil, un carpintero... ...que ve las guerras... ...ve las diferentes guerras... ...y se empieza a sentir impotente... ...sin poder hacer nada por la guerra... ...bueno, nosotros algo hacemos... ...esto no va a cambiar absolutamente nada... ...porque la guerra tiene otro idioma... ...pero... Eh, respecto a nuestra impotencia eh, de no hacer nada eh, cantar esta canción por la paz eh, en hebreo y en árabe y en castellano me parece una, que tiene una razón de ser justamente en este momento eh, con el desastre que estamos viendo todos los días en Medio Oriente no, La verdad me, me sorprendió gratamente la invitación poder venir acá para elevar un canto y elevar una melodía por La Paz. Quizás es cierto que, que desde nuestro lugar como músicos es difícil poder hacer algo, como, como decía bien León, pero es cierto que, que a veces la música trasciende, trasciende algunas barreras físicas y creo que, que un poco por ese lado tomé como, como una bienvenida Eh, ...la invitación y a poder participar con, con estos músicos increíbles, por supuesto... ...y en, esta, en este entrecruzamiento también de, de religiones... ...creo que el pedido por paz aún tiene un peso aún mayor. Bueno, Más Arlada fue... Eh, ...muy gratificante... ...y lo hermoso de esta canción de Leones, que es atemporal... Lamentablemente, tal vez, nunca podamos de dejar de cantar esta canción. Pero eh, lo importante es que cada vez que la hagamos, la hagamos con el corazón. Fue muy hermoso hacerla en este lugar. Específicamente, eh, le dio como que la redimensiona. Hacerla en la mezquita, en este hermoso lugar esta hermosa canción así que estoy primero que, que todo muy agradecida muy agradecida de poder haberlo hecho y, y un agradecimiento que León haya querido hacerlo y Gastón que haya venido acá así es que estoy muy contenta estoy muy contenta estás escuchando desde la otra oreja La otra oreja intergaláctica. Bueno, y esta canción de Solo le pido a Dios en español, en hebreo y en árabe, la podés encontrar en YouTube, ¿no? Está, está puesto, nosotros pusimos un fragmento de las declaraciones, ¿no? De, de, de los intérpretes, no solamente de León, sino de Gastón Sayed, eh, él es judío y alma sufi. Eh, que es eh, musulmana eh, fue grabada en una mezquita en la ciudad de Buenos Aires hace un par de meses ¿no? y eh, adquiere mucha relevancia hoy por hoy y estamos acá con Lautaro Broski. me decías que sos judío ¿y sos sionista? para nada, en absolutamente ¿pero cómo? ¿un judío que no es sionista? ¿puede ser? ...hay muchos judíos que no son sionistas... ...que son antisionistas... ...que no avalan el genocidio que hay en Palestina... Uh -huh. ...bueno, está Jewish War for Peace... Eh, ...en Estados Unidos, If Not Now... ...están las organizaciones judías alemanas... ...como Jewish Boon y otras más... Uh -huh. ...o Naturei Carta, ...que son los ultraortodoxos... ...que se oponen al Estado de Israel... ...por una cuestión religiosa... Eh, ...porque al final el sionismo... ...es un movimiento nacional... Eh, que tiende al fascismo. El sionismo considera que los judíos somos un cuerpo encrustado en las naciones en que vivimos y que, no, y que considera que no pertenecemos y que tenemos que ir a Israel porque dice que es nuestro hogar nacional. Ajá, o sea que los sionistas tienen, por ejemplo, los sionistas en Argentina eh, como que tienen dos patrias. No sé, los sionistas juegan un interés que no es el de la comunidad judía local en Argentina. Uh -huh. Juegan otro interés que es la del imperialismo, porque el sionismo es el brazo del imperialismo del Medio Oriente, es una herramienta del imperialismo del Medio Oriente para como base del mismo contra lo, el mundo árabe. Bien, eh, estamos aclarando ciertas cosas, ¿no? Eh, vamos a escuchar, eh, eh, oír, oír Nariche, Hoy irnari zionism. Una Ajá. canción que cantó el Bun, un movimiento judío de masas de la Europa del Este que era socialista y que no era para nada sionista, era antisionista y le cantaba a los sionistas hoy tontos sionistas que con su mentalidad utópica nos quieren llevar a Jerusalén para morir como nación, mientras nosotros preferimos quedarnos en la diáspora y luchar por nuestra liberación, Ajá. emancipación, perdón bien este podés repetir el título de la canción hoy irna ahí está por la otra oreja con lautaro broski. Oyer narische zionisten mit ayer narischen seichel hier megt doch gehen zu dem arbetar und lernen bei im seichel hier megt doch gehen zu dem arbetar und lernen bei im seichel hier willton zfieren kann jereshallahim mir zollen dort gola dayen mir velen besser sein in Bifreier, mereu un besser să fie în un zid. You foolish little Zionists With your utopian mentality You'd better go down to the factory And learn the workers' reality You'd better go down to the factory And learn the workers' reality You want to take us to Jerusalem So we can die as a nation We'd rather stay in the diaspora And fight for our liberation We'd rather the Stay in the diaspora and wait for our liberation. Глупенькие сионисты, вы такие утописты. Вы бы лучше ли в рабочая или в труба чистый? Вы получишь ли в рабочая или в труба чистый? Её руша за вами не желаем. Мы в России останемся, бороться с них агалаем. Мы в России Estás escuchando Desde la Otra Oreja La Otra Oreja Intergaláctica Estamos acá compartiendo la otra oreja con Lautaro Brodsky eh, Autor de un libro Dictadura y Antisemitismo ¿no? Análisis sobre la judeofobia Durante el terrorismo de Estado entre 1976 y 1983 Después vamos a hablar de este libro que presentaste hace poco en Buenos Aires eh, eh, Lautaro, o sea que vos sos judío y antisionista ¿No? Sí, sí sí antisionista bueno, uh -huh. eh, bueno y, y con Palestina cómo la vas cómo la ves la situación está difícil en Palestina porque la población de Gaza se vio reducida a estar encerrada en un gueto abierto como es Rafa donde hay 1,5 millones de personas en una situación superpoblada, en una ciudad donde había en su momento 250.000 personas, uh -huh. donde bombardean sistemáticamente, donde matan sistemáticamente, donde le sacan los recursos básicos, los llevaron a una situación extrema. Se puede ya considerar esto un genocidio parcial. Ya se mató a 30.000 palestinos. Uh -huh. Obviamente la masacre de Lama llevada el 7 de octubre, en donde murieron 1.300 israelíes, es espantoso y... Horrendo. Y yo jamás voy a avalar eso. Pero no, una, esta masacre no puede justificar un genocidio que lleva adelante Netanyahu uh -huh. y su gobierno fascista. Además pensemos lo siguiente. Tenemos en, en este país, en Argentina, y lo digo como argentino judío, un presidente que avala el genocidio en Gaza. Y una vicepresidente... Eh, Milica, progenocida que también avala el genocidio en Gaza uh -huh. bueno, no solamente el genocidio en Gaza, sino que avala el genocidio ocurrido en la Argentina ¿no? es, es, es progenocida en todos los uh -huh. sentidos uh -huh. es... pero quedan algunas preguntas, como por ejemplo eh, ¿se puede ser judío siendo eh, víctima del fascismo del nazismo y ser ¿Ser judío, fascista y, y con, lo, con los mm, métodos nazis? Mira, en Argentina conocimos a muchos judíos fascistas y en Europa hubo judíos fascistas que apoyaron a Mussolini como Jabotinsky, el líder del sionismo revisionista. Eh, hubo, hubo una banda Stern, una, un grupo paramilitar llamado Stern que en su momento... Eh, consideraba que era necesario un apoyo de las fuerzas del eje para echar a los británicos y a los árabes de Palestina y crear un estado judío ahí porque uh -huh. no consideraban a Hitler eh, nada más y nada menos que otro perseguidor del pueblo judío no un genocida de nuestro pueblo, sino otro perseguidor más eh, eh, Netanyahu es fascista eh, Ben Gibir es fascista Smotrich se declaró a sí mismo por, una, por su WhatsApp, que después se difundió como un fascista eh, judío. Eh, en nuestro pueblo hay comunistas, fascistas, hay de todo como en todos los pueblos. Ahora bien, en Argentina tenemos una dirigencia comunitaria que ahora actúa totalmente fascista, que es la Daya. La uh -huh. Daya, al perdonar al nazi de Rodolfo Barra, como procurador general del tesoro que es el jefe de los abogados del estado estuvo una política fascista porque no olvidemos que Rodolfo Barra pertenecía a Tacuara la banda nazi que nos golpea que golpeaba a los judíos en los años 60 uh -huh. además quiero agregar una cosa si se me permite hace el año pasado y vos te acordarás muy bien Edu ...hemos escuchado a un fascista reivindicador de la dictadura en hebraica... Uh -huh. ...David Fleischer... Uh -huh. ...así es... Eh, ...y seguimos acá con el autor Brodsky... ...conversando sobre... ...sobre Argentina... ...sobre Palestina... ...sobre Israel... Eh, ...ay... Bueno, ...vamos a escuchar el himno de los partisanos... ...comentame por qué seleccionaste este, esta canción... De los partisanos italianos que le cantan a los partisanos palestinos Esa es hermosa Ah, no, perdón, eh, me confundí con otra canción partisana. El himno de los partisanos del gueto de Varsovia Te estás refiriendo uh -huh, Sí Elegí esta canción porque me acuerdo mucho Me acuerda mucho al subcomandante del gueto de Varsovia Marek Edelman Que siendo judío y polaco No era sionista Era antisionista Y veía ya el sionismo por, en su momento como una causa perdida Marek Edelman fue repudiado por el sionismo, siendo él subcomandante del levantamiento del gueto de Varsovia. Escuchamos al himno de los partisanos. Ahí está, por la otra oreja. É bem, o rodeado. Esta escuchando desde la otra oreja. La otra oreja intergaláctica. Bueno, y estamos con Lautaro Broski y entre los mensajes eh, que recibimos eh, está Marta diciendo este, que Conan eh, a ver eh, voy a hacer literal el mensaje de Marta que dice eh, excelente versión de Solo le pido a Dios ¿Conan no la canta? pues bueno, este no sabemos, no podemos dar respuestas ciertas este bueno eh, pregunta si la canción anterior fue Nidish sí, sí fue en sí, bien... Bueno el Lautaro eh, a ver eh, nuestra posición y comparto es eh, ...por la paz, ¿no? Absolutamente, la uh -huh. paz. Uh -huh. bueno. En la guerra, ya lo dijimos alguna vez... ...en la guerra solamente pierden los pueblos. Sí, siempre pierden los pueblos. Aunque esto no es una guerra. Esto es ahora, obviamente... Un genocidio. Un genocidio. Uh -huh. Como lo estamos viendo en vivo y en directo, y no podemos ser cómplices de este genocidio. Uh -huh. Así como en la Segunda Guerra Mundial, durante la Shoah, donde se, se cometieron un genocidio contra el pueblo judío, el, los Roma Sinti, los soviéticos, los homosexuales, gran parte de la humanidad fue indiferente, repetir la indiferencia en este hecho es repetir lo mismo que lo que hicieron la gran parte de la humanidad en hace, aquellos años de la Segunda Guerra Mundial. No se puede ser indiferente con un genocidio. No se puede mirar a otro lado. Y nunca más tiene que completarse y se tiene que repetir en todos los sentidos. Nunca más. Uh -huh. Y el genocidio a Palestina es un acto criminal por parte de Netanyahu y su gobierno y su estado de apartheid. Uh -huh. Los palestinos fueron bastardeados por 48 años. Fueron... Echados de sus hogares Fueron expulsados Sufrieron una limpieza étnica Una Nakba Ahora viven una segunda Nakba uh -huh. Entonces eh, Vemos que lo que pasa en Palestina Es un genocidio Que no hay una equivalencia de fuerzas Y que Obviamente bregamos por la paz Por Yo siempre propuse La solución que propuso Hannah Arendt la filósofa norteamericana de origen judío, que también es alemana, eh, que era una palestina binacional. Una patria palestina donde convivan judíos y árabes. bueno como era antes, ¿no? Antes que llegaran los ingleses, eh, ahí convivían y tengo he conocido eh, un amigo musulmán en México eh, con su abuelo y su abuelo decía nosotros... Éramos vecinos, este, compartíamos las dos fiestas, la musulmana y la judía. Eh, no había conflicto hasta que llegaron los ingleses, ¿no? En el 48 fue que se dividió... Sí, en el 48 uh -huh. se dividió por las Naciones Unidas de los dos estados, se consideró Jerusalén un centro in internacional, tipo un patrimonio internacional... Eh, y de ahí empezaron las expulsiones después antes de que, antes de que se consigue, intentara consolidar el estado palestino ya los sionistas avanzaron, fueron avanzando avanzando hasta desplazar a Franja de Gaza y Cisjordania eh, lo, el mapa de lo que vemos hoy uh -huh. eh, y seguimos eh, vamos a compartir la segunda parte del programa con Lautaro Obrovsky. Libre Libre, libre Palestina, libre, libre, libre Palestina. Y estás Palestina, escuchando según si no la otra oreja? Ahora seguimos